Bueno, este buenos días a todo el pueblo de México este también aquí estamos presentes los indígenas de Nayarí. este todavía no lo podemos creer lo que ha hecho el gobierno que va entrando vendiendo nuestro lugar sagrado que es Tatiara Amara para todo el huirárica es intocable allí no se vende ni con el oro del mundo no tiene precio porque ahí vive la tierra amada, el agua del, del mundo, este ya hemos entregado un documento al gobierno del de presidente de Felipe Calderón, digo, perdón, Enrique Peña Nieto, este estamos aquí ya dos meses, si respuesta alguna, pues ojalá que nos conteste algún día, no no llevamos prisa nosotros los indígenas, este, estamos aquí, eh, ojalá Es un movimiento de indígenas de Nayarit, más de 60 indígenas que que al igual no nos toman en cuenta. Con este traje que traemos, que nos están viendo, ya no nos dejan vender comida allí en Nayarit, ya no nos dejan vender boleto para autobuses, mucho menos para dormir en los hoteles. Dicen que traemos alacranes, chinches, que garrapatas. Es sumamente muy lamentable lo que está pasando en el pueblo en Nayarit. Este gobierno que va entrando, este va entrando con todo vendiendo para empezar nuestro lugar sagrado. Entonces, vamos a, estamos a, esperando la respuesta del presidente en su momento, si no nos contesta, pues nos eh, nos iremos a las Naciones Unidas, a otras embajadas, eh, vamos a entregar ese documento que ya le entre le entregamos al, al Estado Mayor, ojalá nos conteste. Papá Dios, hermanos, este, no están solo, aquí está también, con la misma queja de los pueblos indígenas, no, nomás estamos viendo Aquí no, no, no más, Nayarit tiene asuntos, problemas eh, de, de los indígenas. Ya lo estamos viendo en otros estados que también los indígenas. Pues es el mismo olvido. ¿Cómo es posible de que nada más nos utilicen para votar? Eh, llegan para, la, para el tiempo de elecciones, nada más hay comida, hay camiseta, hay cachuchas. Una vez que se terminan las elecciones es el mismo olvido de los pueblos huirárica eh, en nuestro estado. Así llega el PRI, el PAN, PRD, quien se llame de partidos políticos, es el mismo abandono, es el mismo olvido de, de los indígenas. Vemos funcionarios que salen ricos, que salen con residencias, con camionetas de lujo, pero al pueblo rural que está igual, está peor. Entonces ya no podemos aguantar, eh, todavía no no queríamos llegar a esto, pero Nayarit no nos contesta, en tres ocasiones le hemos tomado eh, al gobernador del estado diciéndole que de una manera pacífica que que se detenga la venta de, de nuestro lugar sagrado, pero este no entiende, este dice que hagamos lo que hagamos los indígenas, de tomo se van a construir hoteles, se van a construir ahí escaleras náuticas cuando nosotros pues no queremos. Ojalá que, qué bueno que estén aquí los hermanos yaquis, este varios indígenas se unan a la causa, ya ya que Tateara Mara no es nada más de los pueblos huirrarica, es del mundo, este el agua, quien no toma agua, todos tomamos agua aquí estaremos un buen rato con ustedes este por ahí también traemos estamos invitados a una en este a los pueblos afro afroamer, afroamericanos por ahí en una universidad unas dos horas por aquí los acompañamos ojalá nos escuche el gobierno actual ojalá la suprema corte de justicia pues haga su trabajo pan parió y